Estás escuchando. o e El Descafeinado Radio. En estudios y oficinas dentro del centro del software. Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio. Verdadera Radio Online. Pero muy buenas noches, vengan todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos sean. Este s es u programa One Day, las sensaciones sonoras. Hoy miércoles, Centro Sur, Centro Comercial presenta. Yo soy Roberto Álvarez y voy a estar acompañándolos durante toda esta hora, estos 60 minutos, programando una muy excelente selección musical. El día de hoy, damas y caballeros, tenemos para ustedes un especial con motivo del bicentenario.、Ah, no, no se crean. Tenemos un especial de los señores de Sigur r o s originarios de Islandia, de Reykjavik, allá en Islandia. No les vamos a estar programando nada de comerciales sin interrupciones, 60, poquito más de 60 minutos con la música de los señores de Sigur r o s Iniciamos con esta melodía de fondo: Joseph Tekur Fimuna y b a Jununa. Espero pronunciarlo bien. Iniciamos pues las sensaciones sonoras. El descafeinado radio presenta One Day. Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Ahora escuchemos esta excelente pieza musical titulada Silver Pur. Es una canción de Sigur r o s lanzada en el año 2006 como single del álbum del 2005 llamado Tak. Parte de la canción está cantada en islandesa, aunque gran parte de la misma está interpretada en Bunlenska. Bol... Una lengua de palabras sin sentido, el cual tiene un gran parecido fonético con el islandés. Así es que esto es One d a y las sensaciones sonoras, transmitiendo totalmente en vivo a través de www.ldescafeinado.com. e s Ahora l a escuchemos esta pieza musical titulada Hot Pipola del álbum también Tug del año 2005, traducida al español con el nombre de Saltando en Charcos. Esto es One Day y el día de hoy, un especial de los señores de Sigur Ross a través de w w w e l d e s c a f e i n a d o c o m La música marca generaciones. One Day. Es Bifen f Englar, esta canción, traducida al español como Sonámbulos o Ángeles Sonámbulos del disco a, a, a g e t i s Birhun. Me falla mucho este idioma. O traducido al español, un buen comienzo. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Two. Escuchemos el sol resplandeciente o glossoly del álbum Tac o Gracias. Esto es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com la verdadera radio online. Estás escuchando El Descafeinado Radio. www.descafeinado.com. Siente. One Day. Esta canción se titula por nombre Nihalajio,、like、grabada en vivo en el año de 1999 en r e y k j a v i k en sus es One Day y las sensaciones sonoras. Slap! Álbum A Getty's b i r g i n extraemos esta pieza musical titulada s t a r o Four: Un Elfo Mirando. Los señores de Sigur r o s el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras transmitiendo a través de www.ldescafeinado.com. Esta canción fue grabada por ahí del año 2002 en Viena, titulada b a c a Son los señores de Sigur Ross el día de hoy en este especial de One Day, las sensaciones sonoras. La música marca generaciones. One Day. Gracias a toda la gente que hizo favor de escucharnos en esta emisión a través de www.aldescafeinado.com, la verdadera radio online. Muchísimas gracias, les agradezco. El día de hoy tuvimos a los señores de Sigur r o s Esto fue One Day, las sensaciones sonoras. Yo fui Roberto Álvarez Lari, los espero el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche con más sensaciones sonoras. Los dejo con esta pieza musical titulada Olsen Olsen. Esto fue One Day, las sensaciones sonoras. そろそろ